Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el león. Odebatores, podríais formar No representáis a nadie Que os creéis, a quien que